...ya se empezó a construir lo que es el alcantarillado... ...el alcantarillado es un proyecto aparte... ...pero que complementa al hospital de segundo nivel... ...ya... ...la construcción del hospital de segundo nivel... ...va a terminarse el 20 de julio... ...y más o menos para esa fecha... ...el alcantarillado ya también va a estar para conectarse... ...entonces justamente esas dos este, obras... ...con eso ya podríamos tener ese hospital de segundo nivel funcionando... ...pero para que funcione... ...se necesita primero... ¿Cómo fue concebido ese hospital? Es para hacer el cambio del hospital Alfonso Bumuncio Reyes y el hospital de niño ...y los dos servicios, cerrarlo el hospital de niño cerrarlo el Alfonso Bumuncio Reyes... ...y llevarlo todo al hospital allá, es un cambio de edificio. Para que sea un nuevo hospital, usted tiene que tener nuevos ítems... ...que son más de 400 nuevos contratos que debe haber... ...que nosotros como alcaldía municipal no lo tenemos, la plata... A nivel nacional tampoco se lo tiene dentro de un presupuesto. Que ni siquiera el gobierno nacional, teniéndolo en su POA, para este hospital de tercer nivel los habilita. Ya. Ahora, para hacer un nuevo equipamiento, o sea, el equipamiento son 58 millones. Pero, de nuevas cosas. Porque hay cosas dentro del hospital Alfonso Mucio Reyes que estaban previstas llevárselo allá. Por ejemplo, el tomógrafo, tenemos que sacarlo de ahí y llevarlo. El el Rayos X tenemos que sacarlo de ahí, del hospital Alfonso Muncio Reyes y llevarlo. Parte de laboratorio tenemos que sacarlos de ahí y llevarlo. Entonces, por eso, de esa manera está concebido ese hospital de segundo nivel. No es un nuevo hospital. Para que sea nuevo hospital, vuelvo, vuelvo a decir, tiene que haber nuevos ítems, 400 nuevos ítems. Eso no lo tenemos la capacidad económica ni el gobierno y no está dentro de ningún presupuesto. ¿Lo vamos a, a pedir? Sí lo vamos a pedir. ¿Ya? y tendríamos que no solamente tener este los 58 millones sino tendríamos que duplicar el, el presupuesto de equipamiento y comprar nuevos este laboratorios nuevos nuevos muchas un nuevo hospital y eso no está hecho así entonces tenemos que esperar a que este pase esta pandemia para poder este, darle esa funcionalidad que se tenía inicialmente pensado ahora Justamente en esta semana vamos a mandar las cartas al gobierno nacional, a la gobernación, para ver que si de repente tienen ellos los recursos para hacer que ese hospital funcione como nuevo hospital. Si ellos nos van a dar los 400 ítems, si ellos nos van a dar no, no solamente los 58 millones de equipamiento, sino para poder comprar los otros equipos que falta y así tener dos hospitales, pues lo bienvenido, la gestión la vamos a hacer pero no es lo que se tenía planificado de don inicio Se puede cambiar esa figura jurídica, alcalde. Pero claro, haciendo la gestión, o sea, las figuras jurídicas no no es lo que existe, lo que existe es presupuesto. Todo en la en la vida es en base a presupuesto, entonces como eso no fue concebido para hacer un nuevo hospital, no estaba dentro de los presupuestos. Ni siquiera está dentro del presupuesto los 58 millones del equipamiento complementario, porque esos 58 millones es para para equipos complementarios, no no, no los equipos que se piensan y se piensan sacar del Hospital Alfonso Muñoz Reyes.